Muy bien, este un día que va a ser un poquito movido en las finanzas internacionales, no, en los mercados financieros internacionales. Sí, porque hoy se va a esperar, se espera eh, en el correr de la tarde, eh, el informe de la Reserva Federal de Estados Unidos. Todo el mundo ya está, todo el mundo financiero, ¿verdad? Ya está previendo un anuncio de un importante suba de la tasa de interés de, la, de los fondos federales de la Reserva Federal, recordemos la Reserva Federal es el banco central de Estados Unidos, es la principal potencia económica del mundo hace ya varios meses que ha venido diciendo que la preocupación fundamental de Estados Unidos es la inflación y la forma de combatirla, lo ha comentado lo ha reiterado y lo ha hecho, es subiendo la tasa de interés de referencia de los fondos federales, hoy se espera una suba de 75 puntos o sea 0,75% la Eh, la tasa eh, indicativa sería alrededor de 2 y medio, 2.75% que quedaría a partir de los anuncios de hoy, hay quien dice que inclusive va a ser un poco mayor. La Reserva Federal, bueno, va a anunciar hoy en base a lo que anuncie y las expectativas que había son las reacciones que vamos a tener. Todos esperan que va a subir, la pregunta es qué tanto porque el qué tanto va a implicar también en la manifestación por parte de la Reserva Federal, cuál es su preocupación con respecto a la inflación y las perspectivas que tienen ¿Y esto porque qué es, es importante? Bueno, porque la principal economía del mundo, eh, y con su tasa de interés, eh, se expande, o es esta noticia, a todas las economías, aquellas que están... Eh, ...con mayor mm, complicación financiera con respecto a, la otra, a otras, va a ser las que más van a sufrir. En el caso uruguayo, el, el Banco Central de aquí hace meses que está en el mismo camino. De hecho, en la última reunión, que fue hace unos 15 o 20 días, también subió la tasa de interés y de referencia... ...y ha dicho que en el, la próxima reunión lo va a volver a hacer, probablemente. En consonancia, Brasil ha hecho algo similar, ha venido eh, anteriormente subiéndola de manera tal que estaríamos todos alineados a lo que está haciendo la Reserva Federal. Sin embargo, los países que están más complicados y que están con preocupaciones un poquito más profundas son los que más van a sufrir todo este tipo de movimientos y cuando decimos país complicado económicamente siempre se nos aparece en la mente nuestros vecinos argentinos que están con dificultades mayúsculas y este tipo de Eh, situaciones no hacen más que complicarlo. De hecho, en una encuesta que se realizó en los últimas las últimas semanas entre los principales operadores financieros del mundo, Argentina aparece entre los 10 países con mayor vulnerabilidad de la deuda. Es más, se está, yo no diría que anticipando, pero... Eh, hay altas probabilidades que antes de fin de año Argentina eh, tenga que renegociar de alguna manera la deuda o dicho en términos técnicos, se encuentre imposibilitada de pagar eh, los intereses y tenga que renegociarlo tanto con el Fondo Monetario Internacional como la deuda eh, emitida y vigente a la fecha que hace relativamente poco renegocio. Este... Eh, Está al borde del default como se le se, se dice eh, técnicamente e integra un grupo de países en eh, un equipo bastante desagradable en el que hay otros países como por ejemplo en la región ecuador o ucrania Egipto el salvador Pakistán Kenia son todos países que están eh, eh, en una situación muy frágil del punto de vista financiero de la deuda y que, repito, las principales aseguradoras y las las eh, empresas más importantes el sistema financiero internacional le dan grandes chances de que en los próximos meses tengan que sentarse a renegociar sus deudas ante la imposibilidad de pagarla. Obviamente eso no es una buena noticia y lo único que genera es, eh, bueno, lo que vemos, eh, disparada del dólar de, en, en, en la plaza local, eh, al mismo tiempo un aumento muy fuerte del riesgo país, que es la contracara de esta inseguridad del pago, y una gran inestabilidad, inestabilidad financiera y económica, que es lo que estamos viendo en estos días en Argentina. hace un, la, la vez pasada, hace unos 15 días, hablábamos de el cambio de gobierno económico en Argentina y alguna noticia positiva que comenzó... La nueva ministra lanzando al mercado y que había sido bien recibida, bueno en dos o tres días, todo eso que se había indicado como algo muy positivo eh, tuvo una contracara bastante fuerte los mercados han reaccionado muy mal y en este momento la propia ministra está hablando de ajuste fiscal otra vez en Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional, mientras los operadores locales les que nada de eso va a ocurrir y que por consiguiente Argentina se dirige en los próximos meses hacia una renegociación, renegociación inevitable de su deuda y a una situación bastante crítica desde el punto de vista financiero. Eh, veremos que lo que pasa, daría la impresión de que el camino ya está trazado. Esperemos que tengamos alguna buena noticia en las próximas semanas. Es difícil ver por dónde puede venir, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, Jorge. Eh... Dos o tres comentarios que quería hacerte después de escuchar lo, lo que has mencionado. Tengo un mensaje acá de, de un oyente, de Nicolás, que siempre está atento a tus columnas y está enviando algún mensaje, y dice eh, La tasa de interés es porque hay mucho crédito, pueden ser tiempos de eh, recesión. Hay que, eh, hay que quedarse quietitos, dice Nicolás. ¿Coincides? Sí, coincido completamente. Se dice que Estados Unidos ya está en recesión, falta técnicamente que lo anuncie, porque todavía no se ha anunciado el último trimestre el Producto Interno Bruto el último trimestre, se descarta ya que efectivamente va a ser a la baja y es un momento de tener precaución, efectivamente, eh, mi esperanza es que ya la ciencia económica está tan avanzada y, y está tan claro lo que hay que hacer que eh, se pueda cortar el periodo de recesión, que no va a ser tan profunda como hubiese sido en otro momento, pero me parece que sí, que se vienen épocas de una caída del producto. El propio Fondo Monetario en estos últimos días ya ha dicho que Europa está complicada y que hay varios países que se prevé un crecimiento menor o directamente un decrecimiento, o sea, recesión económica. En ese sentido, comparto lo que la audiencia ahí, el, el oyente, a este ha expresado. Eh, Mauro, hoy leyendo la cotización como cada día en el comienzo del programa, hubo algo que me llamó la atención. Por primera vez, creo que por primera vez desde que existe el euro, el euro hoy aquí a la compra cotiza más barato que el dólar. Sí. El, el dólar cotiza sí. 40 con 45 y el euro 39 con 96. ¿Cómo se explica? Sí. Y ahí en la culpa la tiene la guerra de Ucrania Ajá. que ha este, ha llevado a Europa a una situación Muy complicada, Jorge, realmente creo que no se ha dimensionado el lío en el que está Europa en este momento y de qué manera puede llegar a salir. Si alguien ha sido, más allá de los que han participado, obviamente Ucrania directamente en la guerra, en términos económicos en, en la complicación para Europa es, es extremadamente alta y compleja. Y también tengamos en cuenta que hay dos Europas, ¿verdad? Hay una Europa, Alemania, Holanda... ¿Eh? que tienen determinado a fuerza económica y financiera y hay otros como Italia, España, Grecia que no han terminado de recuperarse 100% de la crisis del 2008 y hoy le cae esto y, y si una situación compleja bueno y se refleja en el valor del euro hoy en día es más fuerte la economía las perspectivas económicas en Estados Unidos que en Europa Bien, otro título que de alguna forma también me llama la atención esta mañana, eh, está en Clarín y en algún otro diario más dice que el gobierno se dio por la crisis y le dio un dólar especial al campo, eso por un lado, y por el otro lado que Cristina apoya el ajuste que eh, anunció Batakis después de la reunión con el Fondo Monetario Internacional el ajuste fiscal. ¿Te llama la atención esto? Eh, sí, pero no. A ver, A ver va, vamos con lo primero. Lo que está tratando de hacer, la primera es una medida de muy corto plazo, yo te diría que de cuasi desesperación, para que los productores agropecuarios argentinos liquiden sus dólares lo antes posible, eh, por eh, necesidad imperiosa del Banco Central de captar dólares. Y eh, to toda toda monedita sirve, como se decía habitualmente aquí, Eh, se le está tratando de tentar, de incentivar a que liquiden los dólares, y lo que están haciendo reconociendo algo que, que es obvio. El dólar oficial está por debajo del de equilibrio, y bueno, paguémosle más para que de esa manera liquiden. Yo honestamente no sé si van a obtener el resultado este, esperado, no me queda muy claro si los que tienen para liquidar dólares no ven esto como un manotón de ahogado y dirían, bueno, si esto es así dentro de dos meses, me van a pagar más todavía y entonces aguardo realmente no lo sé pero bueno es un reflejo de la desesperación que tiene por conseguir dólares frescos en el actual banco central pero pero ahí ¿No? pero hay hay, sí. hay una particularidad tienen las, las cosechas en los hilos y no la no la embarcan y la exportan y eso es lo que más complica al gobierno porque el gobierno gana un porcentaje sobre lo claro. que se carga en el barco Exactamente, sí, o sea, tienen, tienen la eh, mercadería eh, y no la quieren vender para para, no. para no tener que después verse obligados a, a, a, a los dólares que reciben por esa venta cambiarlos en la cotización oficial y no en el blue Exactamente, ¿Es así? efectivamente, esperan tener mucho más eh, dólares en la mano eh, en el mediano y corto plazo simplemente manteniendo la mercadería en silos esa es la realidad Y lo que trata de hacer el gobierno es incentivar a que vendan eso y tienen lo antes posible. E ese es el razonamiento. Ese es muy extraño para nosotros, porque uh -huh. no tendría mayor sentido, pero es un tema especulativo, y es fruto de la gran fragilidad financiera que tiene Argentina en este momento. Aquí a nadie se le pasa por la cabeza que el dólar hoy está en 40, y que mañana está en 60. Uh -huh. En Argentina, día a día, el dólar cambia a 5, 10% de valor, Cada, y ustedes imagínense todos esos millones de dólares cambiando de valor 5 o 6% un día tras otro la millonada de dólares que estamos hablando. Claro. Es mucho dinero y vale la especulación para los que lo están haciendo. Claro. ¿Algo más que querías decirme, eh, Mauro? Sí, completando un poco tu pregunta, el, el comentario de la señora Cristina Fernández es... Eh, sí, obviamente la ministra de Economía es de su riñón, o sea, es de su confianza pero es muy inconsistente lo que está haciendo el gobierno. Por un lado dice que va a ser un ajuste fiscal, la propia ministra en su debut eh, de anuncios lo dijo, pero luego vemos en el gobierno actitudes totalmente opuestas. Eso es lo que ve el mercado financiero y eso es lo que preocupa. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Mauro Mendiburo, gracias. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Muy interesante todo. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias. Chao, suerte. Chao. Frecuencia abierta.